Eh, bueno, estoy muy contento de poder compartir estos momentos con ustedes eh, en primer término les puedo comentar de que tengo eh, yo también tengo un gran aprecio por el señor yazo tengo el mayor de los respetos por su persona eh, nosotros sabemos en san Juan de la costa que don javier es muy buena persona uh -huh. eso nunca está en discusión ahora eh, las cosas como son y hay que decir la verdad siempre lo que yo he manifestado y lo que han manifestado los dirigentes de laación nacional es que aquí no había tal compromiso, y lo digo categóricamente, con el señor Ollarzo. Aquí lo que había eran dos precandidaturas, la precandidatura del actor alcalde, don Javier Ollarzo, y la precandidatura de Carlos Llancar, que lo manifestó eh, el partido a petición de la gente de San Juan de la Costa, que quiere también que hayan alternativas, que haya alguien con una nueva visión y que puedan competir y por competir. Y por último, que tengan dos alternativas para poder elegir cuál es el mejor candidato que defienda los colores, en este caso de Renovación Nacional, el partido del presidente Piñera. Diciendo eso, eh, les puedo comentar también lo que planteaba don Andrés, de que hubo un acuerdo en el partido de Renovación Nacional, en una asamblea, en una reunión distrital, donde se tocan estos temas, donde el señor Ollarzo planteó su inquietud de que él quería seguir siendo eh, alcalde y por ende eh, estaba manifestando su opción de ser precandidato yo manifesté también mi opción y había un acuerdo pero el acuerdo era el siguiente el acuerdo era de que el señor Oyarzo iba a ir de concejal y yo iba a renunciar a la conadi para dedicarme en cuerpo y alma a trabajar por la gente de San Juan de la Costa todos los días del año. Uh -huh. Ese es el acuerdo que hay que les puedo comentar y que lo sabe muy bien la gente del partido. Bueno, lo confirmó el presidente distrital ahora Eh, ayer eh, de Renovación Nacional. Ahora, no se trata de, de preguntarse aquí eh, quién miente, pero si hay dirigentes de un partido que asegura lo mismo que usted está diciendo, llama la atención. ¿No le despierta la curiosidad esta versión distinta del alcalde de Ayer? <risa> la, la verdad, con el mayor de los respetos que me merece don Javier, la verdad no sé eh, por qué él plantea aquellas situaciones. Sí. Eh, yo el único compromiso que he hecho con don Javier es trabajar todos los días del año por la gente de San Juan de la Costa apoyarlo con las iniciativas que hay para que mejore la calidad de vida de la gente de San Juan de la Costa y con eso eh, no porque sea Javier Ollarzo, sino que porque va en beneficio de la gente de la comuna cuando yo planteaba eso eh, y me tomó por sorpresa, incluso ustedes me entrevistaron y me dijeron, eh, ¿usted ha escuchado que el alcalde Javier Ollarzo va a renunciar a la Renación Nacional? y mi respuesta fue eh, que me tomó por sorpresa porque yo no tenía conocimiento alguno y no puedo saber las decisiones personales okay. que puede tomar el señor Ollarzo eh, hace 5 días atrás los dos éramos del mismo partido, éramos de Renovación Nacional él tomó un camino diferente yo estaba como precandidato alcalde sigo en esa condición, mi partido verá mi partido político Renovación Nacional verá cuando él nomina al candidato tengo entendido que esto va a ser no antes de noviembre o diciembre eh, yo soy un militante disciplinado, me rijo los procedimientos desde que estoy en la juventud que soy militante de Renovación Nacional Eh, militante disciplinado yo me someto a los procedimientos que estaban establecidos que eran que no antes de diciembre se confirmaba cuál de los dos era el candidato y que ambos estábamos de precandidato alcalde eso es lo que le puedo comentar y esto de la, de la encuesta que maneja el partido que habría sido una de, la, de las razones por el cual el partido decidió pedirle a usted ser precandidato una encuesta que señalaría que usted estaba para par eh, con el, eh, el actual alcalde Javier Oyerzo bueno eso me lo manifestó la gente del partido hace dos meses y medio me dijeron Carlos nosotros queremos pedirte algo Nosotros queremos que tú tomes una opción, que vengan los consejos, que estén más en la comuna. Eh, él, sabemos que tienes una responsabilidad de 30 diferentes comunas que tienes que recorrer como director de la Conagui. Yo le dije, sí, mi compromiso siempre es, y aunque yo sea director de la Conagui en ese momento, es primero con la gente de San Juan de la Costa, quien me eligió para cumplir una función como concejal. En ese sentido si siento no me hubiera me ocurrido si esto no hubiera ocurrido si a usted no se le pide ser precandidato usted iba a ir a la regresión como candidato concejal de nuevo a mí la gente las cosas como son don Andrés y don Pablo a mí la gente de San Juan de la costa me ha manifestado que quieren a alguien distinto a alguien con capacidad profesional Quieren a alguien nuevo en la municipalidad de San Juan de la Costa, con ideas nuevas, con ganas de trabajar, con ganas de hacer las cosas bien. Y eso es lo que he manifestado. Eh, me he hecho eco de eso, eh, lo he manifestado de esa forma y estoy con todas mis ganas para poner todo mi empeño en sacar adelante esta tarea que me ha impuesto la gente de San Juan de la Costa, que es trabajar por el progreso de cada habitante de esa comunidad. A ver, no sé si eh, nos permite un llamado. De, ¿De dónde? ¿De San Juan de la Costa, Fabio? Ya, vamos a hablar con Don Juan, que está ahí en San Juan de la Costa, para contratarse con sagos Preciso, cortito, Don Juan, buenos días, cuéntenos. Eh, muy buenos días, eh, Radio Sago. Eh, eh, yo soy de San Juan de la Costa, he ¿sí? visto muchos años, y, y a Don Javier Dollazo también lo conozco muchos años. Y ya hace mucho tiempo ya don Javier que viene diciendo que no, que ya está cansado, que, que esta es la última vez que va a ir como candidato, que la última vez que va a alcalde. Hace un año y medio atrás estábamos en el Sindicato de Pescadores de Bucatribüe, de Bucatribüe, el Sindicato de Pescadores de Bucatribüe, ¿sí? Y dijo, públicamente dijo, un año y medio atrás dijo, el próximo alcalde se llama Carlos Giancarne, con todas sus letras. Eso es lo que yo puedo decir y muchas cosas más, pero para otra oportunidad voy a ir conversando a poco. ¿Esto fue una en una reunión normal de los pescadores? ¿Hay más gente que podría dar fe sí. que esto lo dijo? Sí, lo dijo, lo dijo ahí públicamente. Estábamos inaugurando un tractor que se que, que adquirió el sindicato de Pucatríguez, donde preside don Raúl Toledo Cortés, el presidente del sindicato de Todos saben ahí. Correcto. Y no tan solo en Pucatríguez, en muchas partes más. Don Javier Ollazo Ruiz dijo que el próximo alcalde se llamaba Carlos Yancar, lo dijo él, no lo hizo nadie más que él. Ok, muchas sí, gracias. Gracias, don Juan. Bueno, ahí teníamos un llamado de San Juan de la Costa. Y, bueno, finalmente, <risa> nada que decirle al, a, a don... por Va a competir, va a ser su competidor. Porque ayer Álvaro Ruiz decía, ahora, a usted lo nominaron, le pidieron, pero ¿usted va a asumir esa responsabilidad de ser candidato de la Alianza por Chile en San Juan de la Costa? Mire, qué eh, más bonito, qué más... Eh... ¿Qué más eh, entretenido para mí? Poder ayudar, trabajar, eh, competir con quien sea, eh, candidato que sea. Eh, si yo tengo el apoyo y la gente de San Juan de la Costa me lo ha pedido, yo voy a competir eh, para sacar adelante eh, esa comuna. Eh, la gente me ha dicho, don Carlos, queremos que usted... hay la gente me decía, don Carlos, ¿cuándo va a dejar la Conadi? <ríe> don Carlos, ¿cuándo va a dejar la Conadi? Yo le decía, tengo un compromiso, yo estoy prestado en la Conadi. Voy a renunciar a la Conay para llegarme a trabajar todos los días del año en mi querida comuna San Juan de la Costa. La gente lo ha manifestado, yo siempre he estado abierto a que se presente cualquier candidato, la gente elegirá, ellos son los que deciden, los que verán quién es la mejor alternativa, la mejor carta para que conduzca los destinos de San Juan de la Costa. Antes de irnos, no sé ¿tienes algo más que preguntar no, no, por, sobre yo... lo mismo? Porque quiero cambiarlo de tema. Brevemente quería eh, consultarle cómo se ve la situación futura, eh, tomando en cuenta que, por ejemplo, poniéndonos en un caso a futuro, que hipotético, vaya, hipotético que vaya usted, vaya don Javier, y vaya una tercera persona del de conglomerado, por ejemplo, de concertación. Se ve complicado eh, yendo dos personas que, eh, aunque don Javier haya renunciado a, er, a ARN, eh, siguen manteniendo ese, ese estatus, aunque vaya mm. como independiente. Se ve un poco complicado porque al final algunos piensan que puede ser el mismo bloque el que va con dos personas eh, distintas y que se reparten los votos. Bueno, yo eh, la verdad que no me complica para nada, no tengo problema alguno con eso, yo estoy dispuesto a competir con quien sea y competir eh, en sanas libres eh, de buena manera para que la gente de San Juan de la Costa pueda elegir cuál es el mejor proyecto, cuál es el proyecto de futuro para que la comuna de San Juan de la Costa dé un salto adelante, hacer progreso y hacer desarrollo. Sea cual fueran los candidatos eh, la gente seguirá al final yo estoy dispuesto a competir, a trabajar duro para sacar adelante la gente de San Juan de la Costa, la comuna que tanto quiero. Para cerrar este ciclo después de despedirnos porque vamos a una pausa Perfecto. ¿Se siente con cierta ventaja el hecho de tener apellido indígena? Bueno eh, el, eso lo, lo verá la gente, yo soy costeño, soy de San Juan de la Costa, mis abuelos se crearon en Cunamo y en Purreguín, nadie puede discutir aquello, yo soy Yancar Soy tengo un apellido originario del pueblo chileno, soy mapuche, estoy orgulloso de ser mapuche y mi gente de San Juan de la Costa sabe que yo siempre he estado orgulloso de decir que soy de San Juan de la Costa, fui el primer director de la CONADI que fue de San Juan de la Costa y estoy muy orgulloso de ello y soy un concejal que tiene toda la ganas de trabajar y ahora como la gente me lo ha pedido, estoy disponible a competir con quien sea, a trabajar por la gente de San Juan de la Costa y soy candidato a alcalde por el Partido Renovación Nacional porque la gente me lo ha pedido. Queremos darle un poco de credibilidad a lo que me señaló a la pregunta de nuestro colega Pablo sobre sí. los dichos de Javier Yarso ayer. Claro, ¿no? Y tenemos la cuñita. Nos consultaron un poco por el tema, entonces más me mejor, más mejor, <risa> más mejor. <risa> más mejor Deberio Sánchez. Que son palabras textuales del caldo y <risa> Que de hecho escuchar lo que Escuchemos, lo que por se logró ayer con respecto a este tema. En el antepasado en el Registro electoral Regional de Puerto debido a que me sentí muy menoscabado y traicionado por este partido político dado que por información de Carlitos Yancar, él me comunicaba de que se le pidió a nivel de partido de que renuncie a la CONADI para que se dedique de lleno a su campaña como único candidato alcalde de San Juan de la Costa. Si sí, ya teníamos otro compromiso a nivel de partido y a nivel de personas, de que él continuaba trabajando en la CONADI hasta el 2013 y el que habla iría a la repostulación por sexto periodo, con la ayuda de él incluso. Ahí está. No sé si quiere responder a eso, pero son las palabras textuales. De Faltaba un, un, un pedacito muy corto donde decía que usted seguía, pero como concejal. Como que es lo que sí, se lo dijo. Acá. Bueno, <risa> Era para dar eh, no, no, un poco sí. credibilidad a la pregunta de Pablo. Claro, no es nada más que no para... No se haya decidido otra cosa de después. No, la verdad es que eh, solamente me, me causa sorpresas. Eh, yo he manifestado, ya lo comenté anteriormente eh, yo me someto a un procedimiento que establece el Partido Político de Renación Nacional ya lo comenté, yo hace cinco días era precandidato alcalde el señor Yarso tomó su decisión y yo no soy quien para poder cuestionarla eh, él es muy buena persona y no voy a criticar la situación que acaba de comentar el señor Yarso Ok, lo cambio de tema. Solamente sí o no, eh, se dice que se cerrarían dos escuelas en la comuna de San Juan de la Costa. Usted ha dicho hace un momento atrás, cuando comenzamos esta entrevista, que siempre había apoyado las decisiones del consejo y del alcalde. ¿Qué va a pasar esta vez? ¿Va a apoyar o va a ser la primera disputa que van a tener los dos? M mire, más, que disputa, eh, más, más que una disputa, eh, yo siempre voy a estar porque los niños y niñas de San Juan de la Costa tengan una buena educación. Eh, se acercaron un grupos apoderados del sector de Pucatrigüe, tal como, tal como se acercaron el año apoderados del sector de Rucapiehuel y de Manzano, eh, manifestando su preocupación porque el alcalde de Garzo estaría manifestando de que quiere cerrar la escuela. Eh, yo estoy siempre por la educación, la educación de los niños. Va a tener mi voto en contra porque yo este concejal, Carlos Yancar, está dispuesto a que todos los establecimientos educacionales que sirven a la gente de San Juan de la Costa, sigan abiertos, inyectemos más recursos para que los niños y niñas puedan tener establecimientos educacionales, o sea, escuelas cerca de sus lugares de origen y no puedan que no tengan que transitar de, eh, tantos lugares, porque imagínense, si se llega a cerrar la escuela de Bucatrigüe, van a tener que avanzar desde Bucatrigüe los niños hasta Vallamanza, lo cual no corresponde porque hay gente de Manzano, de hecho Choduchayen, que estudia en ese establecimiento educacional, y yo como concejal me voy a poner al cierre de esa escuelas porque para mí todos los establecimientos vocacionales tienen que permanecer abiertos y mejorar su infraestructura Ese es el camino no cerrando escuelas sino que manteniendolas abiertas mejorando aquellos apoyos que tiene la municipalidad para que la gente y los niños de San Juan de la Costa puedan seguir estudiando y educándose en colegios municipales ok clarito quedó entonces vamos a esperar después el consejo cuando analicen el PADEM y ahí seguramente trae consigo lo supimos de manera acto tuvimos acceso a información fidedigna de esa municipalidad y se nos adelantó como departamento de prensa que habían intenciones, puede ser una especulación, puede ser mentira, puede ser que se pretendía cerrar dos escuelas en San Juan de la Costa, cosa que los vecinos ya están preparando una una especie de manifestación porque no lo van a, no lo quieren y lo van a permitir. Por eso le preguntaba a usted. Muchas gracias, no sé si algo más que decir. Le dejamos los micrófonos para que se despida. O sea, eh, no eh, don Pablo, eh, don Andrés muy agradecido por los espacios que da esta esta radio de acá, la radio Sago que es muy escuchada en los sectores de San Juan de la Costa y enviarle un saludo afectuoso y cariñoso a todas las dueñas de casa de San Juan de la Costa que escuchan esta radio todos los días del año y enviarle un saludo afectuoso y cariñoso a cada una de ellas y eh, para la gente de San Juan de la Costa que escucha en diferentes localidades, así que muchas gracias gracias a usted